Decir Jacques Vallée significa evocar al más importante investigador ovni que jamás haya existido sin a priorismos, con la mente abierta pero el espíritu crítico y su saber científico a cuestas, podemos decir que Jacques Vallée es el padre de la ufología de vanguardia un hombre que cuando trabajaba en su natal Francia como astrónomo para el Comité Francés del Espacio, vio cómo sus colegas destruían información sobre ovnis él quedó perplejo, asombrado ante tamaño despropósito, y desde ese momento decidió averiguar el porqué de aquello y comenzó a investigar el más grande de los enigmas de nuestro tiempo Quien pudiera afirmar que la ciencia no investiga los OVNIs quizá debería mantener una conversación con una de las mentes más privilegiadas del planeta, sí, porque Jacques Vale lo es. Steven Spielberg homenajeó a este tecnócrata de Silicon Valley en su mítica película Encuentros en la tercera fase. Uno de los protagonistas del fin es un científico francés que investiga esas señales que se están recibiendo. El papel lo interpreta François Trifaut. Pues bien, el personaje en el que se inspiró el rey Midas de Hollywood fue nuestro explorador del misterio de esta noche. I can't go home. Tenía casi 30 años cuando asistió a la destrucción del material ufológico por parte de sus colegas astrónomos. Aquello sucedía en 1961. A raíz de aquello decidió emigrar a Estados Unidos. Allí y desde entonces hasta hoy trabaja para el desarrollo de sistemas computerizados para el Departamento de Defensa. Sin embargo compaginó su labor científica como astrónomo e informático con su verdadera búsqueda interior, los OVNIs. Entró en contacto con Joseph Allen astrónomo norteamericano que había sido fichado por el Ejército del Aire para analizar la información OVNI. Poco tiempo después, Hynek, cansado de no poder desarrollar su labor investigadora en el seno de la USAF y harto de tener que ofrecer falsas explicaciones racionales sobre los avistamientos de ovnis, abandonó el barco oficial. A partir de entonces se dedicó a la investigación privada del misterio. En esa aventura recorrió un camino conjunto con Valé. Ambos hicieron de la ufología una disciplina digna. El espíritu metodológico y científico Jacques Vallée partió de la idea de que un estudio en conjunto de todos los avistamientos podría proporcionar respuestas satisfactorias. Analizó estadísticamente cientos de casos averiguando una serie de patrones comunes en las apariciones de ovnis. Pero el científico francés nacionalizado estadounidense no se quedó ahí. Exploró el pasado, exploró el folclore y averiguó que en tiempos pretéritos eventos similares a las apariciones de no identificados fueron interpretados como encuentros con hadas, gnomos o duendes. La publicación en 1967 de su obra más laureada Pasaporte a Magonia marcó un antes y un después en la historia de la investigación OVNI. En sus cientos de páginas se expone resumidamente cerca de mil encuentros cercanos con OVNIs. Al compararlos con los relatos procedentes del folclore, concluyó que tras ambas manifestaciones existía un mismo estímulo. Su teoría, en palabras del propio Ballet, se resumía así. El fenómeno ovnis se presenta en todas las épocas de la historia. Se adapta a los imperativos culturales y a la mejeñería de todos los tiempos. Juega un papel importante en la evolución de las religiones. Ballet, para comprobar sus teorías, había viajado a lugares recónditos del planeta en busca de testimonios de ovnis y ha encontrado que en aquellos pueblos anclados en lo tradicional y en lo mítico las apariciones de este tipo de objetos misteriosos no son interpretadas como visitas extraterrestres, no. Son tomadas como visitas de los dioses o apariciones de espíritus. Sin embargo, Vale llega a plantearse si la inteligencia que opera detrás de los ovnis no actúa sabiendo sabiendas de eso, estableciendo sobre la humanidad una suerte de control sobre sus creencias. Ha escrito diez libros sobre ovnis, amén de su gran obra Pasaporte a Magonia entre sus títulos destacan el colegio invisible, confrontaciones, dimensiones o mensajeros del engaño. Sus profundas reflexiones sobre el significado del enigma de los no identificados han influido más que ninguna otra. Vale ha sido y es un explorador audaz de un misterio que en su opinión trasciende de nuestra época y de nuestro mundo físico.